Acá estamos, eh, arrancando las dos verdades con el amigo Juan Jovías Cochea. Juan, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Gastón, ¿cómo andás? Bueno, con novedades, con muchas cosas para ir compartiendo, definiciones, ya se van conociendo algunos algunos procesos de, de lo que va a ser el nuevo gobierno de Javier Millet, ayer hubo muchos nombramientos. Finalmente, la, la confirmación de los ocho ministerios y de, bueno, la desaparición del Ministerio de la Mujer y de algunos ministerios que pasarían a ser secretaría dentro de la órbita, de este nuevo ministerio que eh, es una especie como de, de, de, de, de ministerio de, de jefatura de gabinete encubierta, tiene como cuatro ministerios dentro. Salud, educación, trabajo. Eh, lo va a manejar esta chica de Vito Velo, eh, una, una Beto amiga... Velo, Beto Velo, Be Velo. Beto Velo, perdón. Eh, amiga de Javier Vilei, pers amiga personal. Y sí, más que jefatura de gabinete es un super ministerio. Claro, claro, claro. Porque la jefatura de gabinete es, es aquella que eh hace los trámites, para que se entienda, ¿viste uh -huh. que los presidentes tienen un montón de cosas que firmar, además de ser el jefe de gabinete de todos los ministros, lo convoca y hace todo lo que le diga el presidente? Uh -huh. Es el que cada cosa que voy a decir que hay que hacer, que escribir, uh -huh. es de él. Claro, claro. Tiene claro. esa gran responsabilidad de la administración. Uh -huh, uh -huh. Y el superministerio este tiene todo lo que antes estaba separado. Claro, claro, claro. Bueno, eh, aquí en Santa Rosa ahora se han reunido el gabinete de Sergio Ciliotto en este preciso momento, hay una reunión. Me dicen que hubo cierta tensión dentro del peronismo aquí en Santa Rosa. No no no en la no entre no entre los dirigentes Eh, pero sí habría habido una, una especie como de mmm, bajada de brazos, de acobardamiento Y de vuelta lo mismo que ya nos vino pasando De no poder entender o no poder interpretar Qué fue lo que pasó o cuál fue realmente el mandato de la sociedad eh, Hoy se especula con que Sergio Siliotto va a presentar Se especula, casi confirmado Lo dijo él, claro. lo dijo el domingo El presupuesto sí. para el año que viene Un presupuesto que según indica uno de los medios periodísticos de aquí de, de, de Santa Rosa no llevaría a la cláusula gatillo lo cual sería una novedad hasta el momento por dos motivos primero municipio el quilombo no no pero serían por dos motivos primero descontar que va a haber una inflación galopante que se va a poder manejar con la cláusula con la con la con la, las reuniones de Paritaria. de paritarias O bien nada bueno no tiene fondo bueno o bien por una medida si sí restrictiva que ahí vamos a ver cuál es la interpretación también de los gremios los gremios mayoritariamente el dato que yo tengo de la jornada de ayer que pude recabar alguna mínima información están en estado de shock ¿Sí, sí? los gremialistas pampeanos están por ahora tratando de entender qué fue lo que pasó muchos temen que dentro del pj pampeano haya un pase de factura y eh, hay algunas miradas para las máximas re, para, para los máximos referentes del pj cuando digo los máximos referentes del pj me refiero a funcionarios eh, diputados senadores algunas autoridades electas eh, en esto de el domingo dejamos todo en la cancha a mí me contaban anoche que no fue tan así Yo el ayer el ayer cuando vine y estuve con vos a la mañana y después en el operador conté que el dato que yo tenía es que el peronismo había dejado todo en la cancha, en la Pampa. Y ayer ya me empezaron a contar por lo menos algunas cuestiones donde aparentemente, no quiero ser con esto contundente, pero aparentemente habría una mirada dentro del PJ Pampeano donde pareciera que no todos dejaron todo dentro de la cancha, valga la redundancia. Y entonces muchos temen que empiece a haber un pase de factura. Y sobre todo pensando en que en algunos días Sergio Silioto va a tener que presentar su nuevo gabinete. Hay pases de factura bastante jodidos, ¿eh? y para gente importante dentro del PJ. Algunos hablan de mala distribución de los fondos de campaña, otros hablan de Berna lo, lo sabía, alguien le avisó a Berna para que Berna haga ese tipo de declaración que hizo cuando fue a votar, hay enojo con Berna, hay un enojo dentro del gobierno, no del PJ todo, porque no, no, no tengo ese dato, pero sí dentro del gobierno, hay enojo con Carlos Berna y hay enojo con los talibanes de Carlos Berna. ¿Quiénes son los talibanes de Carlos Berna? Por lo menos los seis diputados que hoy va a haber, que a partir del día de diciembre van a estar en la Cámara de Diputados. A todo esto sigue habiendo un refuerzo en la mirada de qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros en La Pampa perdemos arriba de la media nacional? La media nacional fue 11 puntos de la derrota de, de Massa y en La Pampa hablan de que podría llegar a los 16, está en 15 <coughs> 15 setenta y pico, 15 80 podría llegar a 16 puntos de diferencia entre Milley y Massa en La Pampa. Y una vez más... Un PJ que está fortalecido porque va a ser gobierno en la provincia de La Pampa, pero dice claramente, che, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a venir? Porque hasta acá la incertidumbre, la incertidumbre que la charlábamos con, con Biascochea todos los días aquí, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero era todo su posición, o era por lo menos tirar ideas al aire, escuchar lo que decían los candidatos, escuchar lo que decía el, el, el entorno de Miley, ir armando. digo Hoy Javier Miley volvió a confirmar la privatización de YPF recién, hace instantes. Digo, volvió a confirmar la privatización de los medios públicos. Evidentemente Javier Milei va a tomar las decisiones que no tomó Mauricio Macri en su gobierno. Macri le puso un límite. Macri, en la reunión que tuvo el domingo a la noche con él, le dijo, Javier, lo que tengas que hacer no tenés más de seis meses. Hasta acá seis meses parecería bastante poco tiempo, contando que viene el verano. No, es un montón, porque tiene tres de... Bueno, tiraste muchas cosas. Primero, yo no tengo todo el mismo análisis que voy a decir, el peronismo tan catastrófico, por supuesto que Silioto está enojado, pero sacaron solo 2.000 votos menos que Silioto. Tampoco es que hay que compararla con 2019. Ya el problema venía de que 2019 a, a, a hoy uh -huh. perdieron casi 20.000 votos. Claro, claro. En mayo. Uh -huh. De y este eh, año. En mayo de este año habían perdido casi 20.000 votos claro, respecto del, del claro, 2019 claro. cuando Silioto es elegido por primera vez. Uh -huh. Sí hay algunos enojos muy puntuales, pero ya era ya iban a volar. A uno lo iban a enrocar, así que no sé qué. No sé si estarán en juego el enroque, pero uh -huh. a uno lo iban a enrocar, porque uno se va a dar sí, la... Sí, nación. sí, estamos hablando de lo mismo. Bueno. No es un enojo nuevo, puede apuntarle uh -huh. por los nuevos pero lo que sí... Yo no hablé con los más grandes, pero hablé con algunos que, que están ahí en, en, en los contactos y en la calle y todo. Uh -huh. Es esta percepción de... Si lo vuelven a hacer en el 27, perdimos. La percepción de están todos juntos. En esta situación, uh -huh. toda la oposición junta le ganó al de La Pampa. Claro, claro. Y le ganó por 30.000 votos. Sí, sí. O sí. 32.000, un montón, ¿eh? Sí, sí. 126, sí. 94, 95, no me acuerdo bien, no, pero son más de 30. ese es la primera lectura de preocupación que tenían. Después están los que saben de política los que la vienen haciendo hace mucho tiempo dice bueno, pero para, déjalo correr Porque hablar de proyectar al 2027 Una suma matemática de uno hoy Donde nosotros somos los malos Porque venimos 33. Con, un, con un gobierno malo 33 mil votos Entre cuatro años va, ellos van a ser los buenos los malos Pero esa es la primera sorpresa De la cachetada Es que uh -huh. todos juntos No solo ganaron, ganaron recontra bien Ajá uh -huh. Y si vuelve a haber elección presidencial se quedan hasta con toda la intendencia. Claro. Después, bueno, cambios va a ver, seguramente en el gabinete y uh -huh. si, si Sí, sí. Hay, yo, a ver, el dato que tengo esto esto no no, no tengo eh, no tengo mucho más para decir con nombres propios, pero sí sé que hay cierto cierto malestar con posibles vínculos de de Berna con un sector del gabinete eh, con esa mirada algunos dicen dentro del, del gobierno de Siloto algunos dicen una mirada egoísta de Carlos Berna eh, un Carlos Berna que dijo que se va a jubilar pero nadie le cree porque esto también es un dato que, que el propio gober, el gobierno de los funcionarios ah, lo... Entran los dime lo que es cierto es que Berna cuando no ve que su poder territorial está en juego al menos no hace lo que hace cuando está en juego claro. en las elecciones nacionales Berna pierde en pico sistemáticamente, uh -huh. las últimas dos, seguro. En este uh -huh. año perdió en tres, o ¿Qué? sea, son dos elecciones nacionales, 2021 y esta, uh -huh. pero son cuatro elecciones que perdió Berna en pico. Uh -huh. Paso general, Balotage más el 2021, cinco, seis, y cuento que son dos 2021. Uh -huh. Cinco elecciones donde Berna que ve que su poder territorial no está en juego, no hace lo que siempre hace cuando el poder territorial está en juego, ¿se entiende? Sí, sí, claro, claro. Cuando ello, él va a perder su poder aquí, ahí pone Claro. Cuando no, empieza uh -huh. a mirar esto, vos no sos tan piquense. No no olvidemos que, que Silvio te Metileo, es del norte. Claro, claro, claro. Pegadito no. a pico. Uh -huh. Porque cuando dice no hay ningún piquense, pará, si el gobernador otra vez del norte. El único gobernador que tuvo esta provincia de Santa Rosa fue uh -huh. Jorge, dos mandato Después siempre fueron del norte. Ajá. Uh -huh. Trené el pico, me tiró, lo que sea, pero, trené, pero fueron de, de, del norte. No los ven tan piquense. Claro. Esa mirada que vos decís, es, ¿alcanza como respuesta? ¿O no. es que en realidad no juegan lo tan que, bien lo que pasa como que, juegan en la local? Lo que pasa es que también también siempre hay una especie como de dato o de mirada política dentro del peronismo, donde muchos dicen que el peronismo podría perder la provincia de La Pampa solo a manos del peronismo. Quiero escuchar la radio por internet, y no andan, me dicen, a ver crees eh, que la chequemos en vivo y en directo? no sé, a ver, yo, no, yo no sé, no, sé no, eh, no tengo rápidamente acá yo te paso, pero pará ya hacemos... no, no, si la busco, yo la tengo grabada acá no, no, pero hacemos vos. el chequeo aquí en, en, en la radio para saber el siglo pasado y después de la segunda guerra mundial uh -huh. y hoy día está en los últimos ahí lugares. Ahí está la elección, claro, Un está la país como Argentina, por esa inmensa riqueza. Ah, ese es Mitre, qué pavote. 40. Sí tenés razón, estamos en la red. Sí, sí, sí. Eh, radio de la red? No, no no están dando radio de la red, es cierto, mira, podés creer vos. Bueno, ahí vamos a avisar, ¿eh? vamos. pongo no tenés razón, ponerle 229. Claro, que pongan la que pongan la radio, ¿eh? Que pongan la radio. Eh, bueno, vamos a, a avisar. Gracias a ¿eh? a todos por avisar. Eh Listo, bueno, listo. Eh... Acá estamos, ¿eh? bueno, muchas gracias. Eh sí, Mitre anda bien. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de la red. Bueno, eh, entonces lo que mmm, lo que venía, lo que viene pasando también es una vez más esto de intentar entender un poco porque la gente terminó votando así, ¿no? Hablemos de la Pamp inicialmente, después lo podemos trasladar al país. Eh, mmm, veo mucha mucha ilusión Por lo menos en la gente que, que he hablado yo En la gente que he podido tantear Que he podido mandarle un mensaje eh, Por ahora veo que hay gente que reconoce su voto a hay Por lo menos en, sí, en, sí. en, en el fuero íntimo Vos, es simple Vos, Hay 10 personas Casi 6 lo votaron Claro, claro Es así la cuenta uh -huh. de cada en, en, casi una, en una mesa de 10 Lo casi lógico seis. sería pensar que 6 5,7 lo votaron El sí, sí, sí. porcentaje Silioto no cambió ni una política de las PASO hasta el balotaje, solo regaló y prometió plata, en concreto no hizo ningún cambio de fondo en sus políticas, sí, todavía como respuesta posible, pero no fue una elección provincial. Uh -huh. eh, Esta sí. fue una elección nacional. O sea, acá el lastre mayor que tuvo todo el peronismo es el gobierno de Alberto Fernández, que se está yendo. Uh -huh. Y de Sergio Massa, el 140% de inflación, ese es el lastre mayor. Sí, el Claramente dato, volvió a ser la economía estúpida como le decían a Clinton. El dato que... Mmm... El dato que se puede... ni siquiera es el gobierno más corrupto, porque eso que lo usan como discurso no le entra tanto a las balas. No, que el, el dato que yo creo que también hizo muchísima mecha fue el tema del cambio. El dato en la cabeza de la gente la cambio, del sí. cambio de decir, porque también un poco lo que lo que nosotros veníamos hablando y debatiendo tantas veces, ¿no? Cuando vos pensás en un montón de gente que viene de generación en generación en generación en su familia, No pudiendo salir de su situación. Porque el, el, el peronismo como peronismo siempre te muestra y alaba esa primera generación de chicos que fue a la universidad. Ahora, el dato es cuántos son. ¿Cuántos son esos que pueden romper la brecha de pobreza, la brecha de ser incultos, la brecha de eh, trabajar con el cuerpo, trabajar con, con, con el físico? ¿Cuántos son? Bueno... Aparentemente, y yo no tengo los datos porque justamente si no estaría laburando en otro lado, aparentemente esos datos fueron los que pudieron complicar. Primero la propuesta del peronismo. Una propuesta que no no se adaptaba, por lo menos a las modernidades, vos me decías no, pero la modernidad, pero las modernidades son importantes porque la modernidad ¿Crees la gente por eso? La, la modernidad con todo el 150% de inflación, que no llega a fin de mes. Sí, sí bien. Con Eso... el dólar incontrolable, mayoritariamente. Después algunos votaron no quiere más aborto, otros que raben de chico, vender órgano, otro que lo que los milicos libres. Pero la mayoría es la situación en la que vivimos. La gran mayoría es la situación en la que vivimos. Y no es cambio, es hartazgo. Eh, bueno, Porque ese, ese, ese nombres, también, ese también es un análisis en interesante. Nombres, en los nombres, del cambio cuando mi, mm. cuando miro el oficialismo no hay no cambian la mierda, hermano. Bueno, pero por eso yo, yo siempre está apalancando el Macri. Siempre te dije lo mismo, Juan. <coughs> Vos seguís sintiendo, al igual que un montón de personas y hasta yo mismo me puedo equivocar en eso, que a la gente le interesa el tema nombres. Alex, o le interesa no, esta pero, coyuntura de La parte final, a de, la gente le che, interesó eh, la plata. Che, van a los 90. ¿No? Yo estoy escuchando los primeros que salen a defenderse de las medidas que va a tomar Javier Milei, como vos bien lo decías, digo, defender lo propio, van a un punto en el cual yo lamentablemente siento que perdieron los que hoy quieren rápidamente salir a defender un statu quo, una forma, un, un, un estilo de vida, un estilo de trabajo. Lamentablemente perdieron. Y, y en, el, en el en el fondo deberían reconocerlo, porque yo le decía ayer en El Operador y sobre todo cuando hablábamos de los medios públicos, Tuvieron muchísimas oportunidades desde los medios públicos para hacer lo que dicen ellos mismos que deben ser. Ecuánimes, eh, información de todo tipo. digo eh, Cuando vos tenés tiempo, cuando vos tenés oportunidades y no la utilizás, y luego ante la posibilidad de quedarte sin trabajo, del cierre o de la privatización, salís desesperado a querer cambiar, ya la gente no te cree. Y esto es un poco lo que está pasando Pero acá. Pero de menos. Esa es la reacción. Por eso Millet ataca estas cosas, porque nadie va a defender los medios públicos. Y no sé si van a defender el YPF. Pero acá, mirá, acá, choque de realidad para Javier Millet y para Macri. Y para la gente que los votó. Porque la gente cuando eligió por primera vez, que fue en octubre, eligió que pasara esto. Que la mayoría en el Senado la siga teniendo Unión por la Patria. Sí. ¿Mm? que la mayoría de diputados la siga teniendo Unión por la Patria. Sin embargo, no con quórum propio. Claro. Javier Meleí, todo lo que dice, si no hace un golpe de Estado un golpe institucional, lo tiene que pasar por el Congreso. Y ahí donde va a tener que negociar muchas de las promesas de campaña uh -huh. que le hizo a su gente. Sí, sí Nada no, sí. más provincia, menos impuesto Ahí va a tener que decir, Chessy si Lotto, preciso tu voto para vendértelo. Sí, claro, claro. Que sí, eh, sí. Quintana, preciso tu voto para vender YPF. Uh -huh. Bueno, entonces... El, si, el, si mi ley hace política No es tan distinto cuál ese es su riesgo uh -huh. Si él hace la política que tiene que hacer No es tan distinto Si pasa la motosierra es muy distinto Incluso al borde de violar la ley vigente Porque la motosierra En este país no pasa Porque se le ocurre un presidente sino que tiene que pasar por el Congreso No, no, seguramente ¿Tiene su, En su decisión, sí, el presupuesto Y todo lo que tenga que con el Ejecutivo Ajá uh -huh. ¿Él puede echar empleados públicos? Sí. ¿Vender los medios públicos? No. Uh -huh. Tiene que hacer una ley para claro. privatizar. Menem tuvo que pasar cada una de las cosas por el Congreso. Sí, sí, sí, claramente. Eh, hecho... ¿Puede achicar gastos? Sí, sí, de tuyos. No puede checar ni lo del Congreso. No, claro. Ni mucho menos lo de la justicia. Uh -huh. Bueno, entonces la gente, el 20 de octubre... Por eso digo que... El, lo que están diciendo, vos ya lo dijiste, pero ya lo discutimos acá... ...que Millet más votado de la historia... ...no, no es cierto... el ...su voto es el del 20 de octubre... ...ayer fue un mano a mano... Ya ...el no. domingo... ...porque si hubiera sido el más votado la historia... ...este problema no lo tiene... ...ya tendría mayoría propia... No. ...si este número del ballotage... ...se hubiera el 20 de octubre... ...tiene mayoría propia... ...ahora... si ...el tipo hace política... ...y con un tipo que las tiene claras... pues ya gobernó una vez... ...y además que viene... ...siendo empresario y negociando siempre... ...como Mauricio Macri al lado... ...es muy posible que esa mayoría la consiga... ...muy posible... ...hasta que dentro de dos años Tratará de buscarla por moto propia y decir ganar las elecciones legislativas intermedia para ver si se puede cambiar uh -huh. realmente. Uh -huh. Ahora, de acá tiene dos años de negociación. Claro. Para cada una de las cosas que aquí dijo. Es muy difícil que pase la de no hay más coparticipación. ¿Qué gobernador te va a votar? ¿Entendés? Sí, sí, salvo sí, que, sí. salvo que hay una opción. Esto para que los que somos muy grandes. Horacio si era gobernador de la provincia de Río Negro, Radical. Eh, todos los medios viste, viste como los medios te direccionan las cosas, todos enseguida se acuerdan de los fondos de Santa Cruz nada más, seguramente todos saben que, Sant, que que Néstor Kirchner cuando era abonado se llevó 500 millones dólares uh -huh. al exterior, y algunos dicen que no volvieron no es cierto, pero bueno se ha instalado que no volvieron en el mismo momento, un señor radical se llamaba Horacio sí hizo la otra alternativa que queda sin ley avanza más allá de las leyes, pero hay que bancársela ¿qué hizo? ¿qué hizo? Ah, no me pagás lo que me debés. O los impuestos nacionales se recaudan acá, en cada provincia. No claro. te los no lo mando. No se los mandó. Uh -huh. Se los guardó unos meses. Era más que los 500 millones de Kirchner. Uh -huh. ¿Qué le pasó a Masachés y cuando se quedó sin mandato? Casi va preso. Ahora, si los bloques de gobernador y acá, sin importar los partidos, ven que Merit les recorta todo, claro hacen una alianza, claro. ¿Y dicen, y no, una listo, postura... bueno, listo, vos no cortás los fondos nuestros, uh -huh. yo no te los mando más. Bueno, eso ya sería forzando todos los límites posibles vigentes. Sí, yo reitero, yo creo que por lo menos hasta ahora se ve un Milley decidido. Después, lo que decís vos, mucho hablan de que Milley está empezando a sumar a su gabinete gente de eh, experiencia política. Esto que vos decías, no solo francos, sino también alguien más que pueda tener este contacto y que pueda tener la... Eh, ya con pose, pose, ¿no? digamos, qué sé yo, necesita hoy Te diría hasta macristas, uh -huh. con experiencia y sí, con sí, diálogo. Sí, sí, claro, claro. Frigerio, precisa, uh -huh, uh -huh. Que vendría ser francos, uno. Sí, sí, por supuesto. Pero jefe, que... a mí, es un tipo que no lo conoce, ¿ni la familia? ¿O la familia nomás? No, lo que pasa es que también él va a cumplir con e urnequian toda la gente, <risa> hay cuatro, creo creo que cuatro designados que son del entorno de Eurnequian, de, la, de, de, de los grupos mm, empresarios de Eurnequian. Y, y en ese... muchas direcciones. ¿Para qué le va a dar ministerio? No, ya sé, pero digo en ese contexto también aparece una necesidad política de Milley de rodearse de gente que tenga con quien tenga confianza. De hecho, él lo ha dicho. Yo voy a poner gente que esté convencida de que el, el, el cambio tiene que ser por acá. Digo, el nivel de privatización que se viene, el nivel de achique del Estado, siguen hablando de bajar el 13 punto del PBI, Juan. Lo dijeron después de ganar. Sí, pero eso es que Es imposible... Bueno, por eso, pero digo... No, no, eh, la, yo no la, creo la venta que los de medios que... públicos no llega a un punto. Digo, para que la gente entienda, ni vendiendo YPF, ni vendiendo YPF, le logra ni la mitad, ni vendiendo todo lo que él dice no logra. Lo que él propone es casi imposible, salvo por una situación. Y es cierto lo que más hay Alberto dijeron todo este tiempo, que el año que viene hay 50.000 millones de dólares de ingreso extra... No tiene que cortar ese punto el BBI. Con que corte la mitad ya está. Porque en el balance final, en la contabilidad, por los ingresos extras, posiblemente le dé ese porcentaje que él quiere. Uh -huh. Pero cortar el 13% es muy difícil. Bueno, bueno. Por Salvo, paralizar todo el digo, país y la obra digo, pública. Digo, es raro, es raro que lo digan. Como es raro que pero también digan... hoy. Claro. Porque es, es raro, presidente. Claro. Es raro que digan esto. Es raro que... Porque, a ver, ahora en este momento debe estar ya reunido Miley con Alberto Fernández. Están empezando... La transición, bueno, to, todos esperamos por el bien de todos que sea ordenada. Ahora se va a conocer a las 10 y media de la mañana el valor del dólar. Algunos decían que el dólar podía arrancar en 550 pesos, el oficial, lo cual sería un salto de valoratorio bastante grande. También hablan de que va a haber una des, desconstrucción de los controles que se viene haciendo y de, los, de las pisadas de los precios. Ya en Buenos Aires, en Capital Federal, hay largas colas para cargar combustible pensando que... Puede pasar, pueden pasar dos cosas. O aumenta el combustible radicalmente o va a haber escasez de combustible como ya hubo. También es cierto que todas esas variables van a empezar a pasar. Van a empezar a pasar como ayer a la tarde que en los supermercados de Santa Rosa no había mercadería en las góndolas. Van a empezar a pasar que las listas de precios van a seguir teniendo los aumentos ya que... llegaron. Digo, y tiene que decir eh... qué hace con las tarifas. Bueno, bueno, por eso. Van a, van a, van a el pasar. El 30 de noviembre se uh -huh. terminan los acuerdos 30 de noviembre ahora. ¿eh? Uh -huh. Alberto sabe qué va a hacer, se lo va a dejar. Tomá. Sí, sí. Él aumenta naftas. Las naftas están pisadas, por tienen uh -huh. dos aumentos pisados. Uh -huh. El 30 de noviembre se vence. Sí, claro, claro. Bueno, por eso. A ver, eh, lo, los... Y el 31 eh... de diciembre puede meterle mano a la luz y al gas. Uh -huh. Y cuando él quiera, porque eso sí está a tiro de decreto, cuando él quiera, es una de las pocas que maneja un presidente, aumentar las prepagas, aumentar el servicio de telefonía, aumentar uh -huh. el servicio de internet. Uh -huh. Eso está a tiro de decreto de él. Uh -huh. entiende Sí, sí. O sea el tarifazo casi que lo tiene a mano ahora sí. le conviene arrancar así digo, porque, porque hasta ahora son todas malas bueno, pero es lo que vienen vienen vaticinando te repito, si hay gente que está haciendo cola hoy en Cava pensando en que no va a haber nada él, no es que él lo prometió, él, lo prometió. Bueno, él prometió o sea, el tarifazo bueno. la normalización de la economía la, la llevar a la realidad la economía, tiene un dolor que es este que es un gobierno intervencionista y populista, metiéndole mano a las tarifas. Y mi ley, ya lo dijo, no cree en la intervención del Estado, no solo en las tarifas, sino en absolutamente nada. Lo de la ley de alquileres, Juan. Lo de la ley de alquileres es, no es que va a modificar la ley, la va a derogar. No puede hacerlo. Bueno. Esto es lo mismo, volvemos, ¿qué límite va a jugar? ¿La va a derogar el Congreso de la Nación? Uh -huh. No él. Uh -huh. No puede un presidente, salvo que estemos ante un... Una democracia de un nuevo tipo forzando bueno, los límites, jugando por eso. a la Corte Suprema, bueno, bueno, por eso. Y al que van a tildar rápidamente a dictadura porque viola está la bien, Constitución vigente. Está bien, está bien. Es Las cierto. leyes no se duran. Lea la Constitución, por favor. Yo, ayer, ¿cómo, ¿Cómo ingresa un perfecto ley? ¿Cómo ayer, sale? Y ¿Cómo se borra? Ayer lo escuchaba Mauricio Macri pedirle a los jóvenes que votaron a Mila y que defiendan esta democracia. Muy probablemente tengan en la cabeza un nuevo modelo de democracia. Probablemente, Juan. Tienen que reformar la Constitución. Bueno, o no. A ver, nosotros hemos, no es, hemos visto... No democracia, en, no democracia como la que bueno, tenemos. Bueno, está bien. después es una le, dictadura. Es cierto. Es un le, golpe de Estado no, institucional. No, bueno, bueno, está bien. Después veremos hasta dónde los fuerzan. Ahora los van límites. a reinterpretar cómo se hacen las leyes. No sé, lo que digo es que por lo menos en una mirada de cambio hay cosas que, como vos bien decís, cuando Milley y Macri vean que se las van a frenar, bueno, tendrán que tomar una decisión negociar con los gobernadores? Como no dice sé, la pero no todo es negociar, Juan. No todo es negociar porque vos tenés un montón de gobernadores radicales ahora de los nuevos sí. que no están con mi ley. Sí, y tenemos un montón... Estar, esos eh, van a estar. Bueno, sí, ¿Quién no sí, está? Sí. ¿Ya llora no está? No, perdón, se acordó, no bueno, es lo mismo. Como la si negoci correde. Las negociaciones de lo que El viene... El que lo suceda a Morales no va a estar. Morales la, se fue, ya está. Las negociaciones <ríe> de los que viene puede que, tenga, puede que tenga mucho del status quo que tienen los gobernadores. Los gobernadores quieren seguir teniendo ciertas que les llaman privilegios, ¿qué es un privilegio para mi ley o para el pensamiento de la gente de mi ley? Es el 13%, 13 puntos del PBI son privilegios. Este es el punto de análisis que nosotros tenemos que partir No es, no es cierto, el gasto de la política no llega al, no al 0,5 Bueno Lo que él quiere decir No, no, la, pero la, los privilegios del 13 son los gastos Del Estado y ah, un montón de cosas que van a recortar La obra pública es un privilegio No, no, pero digo No, no, es que el 13% Pensalo, no lo estoy diciendo yo Pensalo para el análisis de ellos No, no importa, El análisis que... de ellos es Che, bueno, esto, esto no, no se puede no, hacer sí, más No, sí, no, porque cuando vos o sea, hablás de una cosa Que vos hablás no estás... de lo está diciendo El 13% del país se puede lograr un día para el otro Si mi ley, aunque vos lo dijiste ayer paraliza la economía. ¿Qué sería eso? No hay más habeas corpus. Lo que está en marcha me van con los juicios poquito a la otra, porque ellos hablan de seguridad jurídica. Mm. La obra licitada, el Estado tiene un compromiso y es sin beneficio inventario. Uh -huh. La obra licitada, hay empresas privadas que están esperando que la que la pagando. Sí, sí. Si no te comen un juicio, tipo como se si comimos nos comemos con los buitros como con el IPF ahora. Con IPF ahora, claro, claro, Bueno, ese 13 puntos de PIB lo para, ¿sabes cómo lo frena? Mm. Borrando la mentira del menos del 0.5 de la política. Es imperceptible. Mm. Con los planes todo llega a 1.5. Con los planes, con subsidios, con los planes, no se los planes. Plan sería plan, eh, la uh las becas Progresar, que mm -hmm. no son planes. Digamos, está mal llamado planes. Eso, más la política, 1.5. No tiene más. Mm -hmm. No tiene más. El resto es el gasto diario, cotidiano del Estado, que son las obras públicas. ¿Qué son las obras públicas en la Pampa? El acueducto del norte que está en marcha. Mm -hmm. Paralizarlo. Mm -hmm. Eh, las 2.000 y pico de viviendas que quedan. El pago que acaba de comprometerse que más se puede sin beneficio inventario de los 22.000 mil millones de pesos que le debe claro. la, a la Pampa, a la Nación, uh -huh. por un fallo de la Corte. No es que Massa lo quiso hacer. Hay un fallo de la Corte Suprema de Mauricio que le dijo, paguen lo que le dieron a la provincia. Bueno, Massa ahora ha sido en campaña, ¿no? Pero empezó a pagar un fallo de la Corte. O resulta que ahora no les gusta la seguridad jurídica. Mele tiene mucho... Con... Le pasaron lo a Alberto, que sí, cuando... Yo cuando, creo que dentro... Cuando Blana lo posteó por, por, por yo, Tesuelo. Sí. Sobre todo, él agarra un año arrancado. Siempre sí, sí, el, primer el primer año un presidente lo, del segundo, no lo primero. Que sí, lo que sí también es cierto, y es como... Esto lo planteo como una opción, ¿no? De que también estén mirando esto como una batalla, por lo menos cultural, ah, no, política. No, no es cultural, es campal. No, no, bueno, está bien, por eso, vos queré llevarlo. A... Yo te estoy diciendo lo que puede llegar a pasar ¿Pero qué que veo yo, de los tipos o sea, que están en la ruta viviendo en un obrador que le dicen no no hay más sueldo. te pensás, No, no te digo eso, lo que es, es campal, que lo que te digo es que cuando ves cuando vos, cuando vos ves un estado que está que ha generado, ¿no? los, los costos mensuales o anuales que tiene este estado administrado por un gobierno que tiene una mirada... Ya, ya, ya estás teniendo una sesgada ideológica lo que vos decís. No, no, no. Pero vos digo... le decís costo a una obra de asfalto, a una obra de ruta, sí, a un pero hospital. Pero termina siendo un costo es... no, en el no, análisis del presupuesto. No, no, eso es una inversión. ¿Qué le pedían a Macri por la deuda y al mismo Alberto? No hiciste mm. nada, hermano. ¿Dónde está la inversión? ¿No endeudaste para qué inversión pública? Alberto mm. puede mostrar el gasoducto del el último tiempo, pero en la pandemia tajó dos años gastos. Ahí sí se dan gastos. Claro los sueldos de los empresarios que se llaman de guita toda la vida y que cuando uh -huh. no tuvieron ingresos dirigieron venir pagamelo vos al Estado que somos todos ahí nadie le importa eso uh -huh. eso fue un gasto porque el empresario que siempre ganó quiso que el Estado le, de, le pague los sueldos a su gente eso uh -huh. es un gasto, cuando vos podías dar lucho con tu inversión bueno, y tus ganancias acumuladas mi ley mi ley también plantea sacar eso gasto no es ruta no bueno pero la obra, una ruta, un hospital, pero una escuela la obra escuela, pública ya lo explicó lo que hacer. No o sea, el tema de sacarla es una decisión política Porque ya aplicó lo que quiere hacer él, él quiere que los privados intervengan. Bueno, bueno, ¿te gustó? Vos no lo votaste, ahora la gente lo votó y él ya lo explicó, Juan. No podemos seguir debatiendo lo mismo. ¿eh? O sea, hay una locura que sigamos debatiendo no, no, la campaña. No, no, no, no, porque... Ahora tenemos que pensar, che, la obra pública no va más, listo. ¿Qué va a pasar? Analicemos eso, Juan, porque no va más. No, sí va. La que está firmada va, hermano. No te, sé. Te de bueno, bueno, no sé. No, no sé. digas no sé porque estás hablando bueno, una mentira de no una violación una de la mentira. ley. Lo que estoy diciendo es que no sé no qué van a hacer. No vengan a pedir seguridad jurídica cuando no son capaces de cumplir los contratos vigentes. Mi ley se tiene, como cualquier presidente, como le pasó a Alberto, uh -huh. le pasó a Mauricio y a Cristina, fumar los contratos firmados. Uh -huh. No. Queda otra, todavía ayer, Alberto eh, Fernández y Mele sí. están pagando los costos de las licitaciones a 35 años que hizo Carlos Saúl Menem. ¿Pudieron hacer algo? Ayer, no. Ayer hablaron de, eh, de obras paradas, que yo eso mucho no lo entendí, yo no sé si vos prestaste atención a eso. Hablaban de obras paradas en un momento, y él mismo con el periodista, que ahora no me acuerdo quién era, creo que era... ¿Payman de... no fue? No, no, no, me parece que era, no te quiero mentir, pero me, parece, me parece que era Eduardo Bataglia. Eh, ah, dijo si sí. sí, en un momento América le no red. claro de la red acá en un momento le dice Eduardo Batalla y dice bueno Eduardo dice no no no hablemos dice de estas cosas porque le llenamos de, de ruido a la, la a la gente de la cabeza pero Eduardo Batalla le repregunta en un momento como la obra parada sí la obra parada la vamos a volver a licitar no es que la vamos a suspender dijo la obra parada yo no sé que entienden por obra parada de eso es la que está parada. No Supendida, que, te, que tenga un no, problema, la, que la tenga con... un... Claro, bueno, pero ah. no es el caso... Vamos a la papa, que lo que conocemos. Uh -huh. No es el caso del Acueducto del Norte, no está parado. Si se para, lo va a parar él. No es el caso de los dos barrios procrear nuevos que están haciendo uno en Santa Rosa de otro No están parados. Eso, como toda obra, todos los que más o menos no entienden cómo se pública, es por tramo. Vos construís, voy a hacer una pavada. Los cimientos, viene una certificación le pone las paredes bien otra certificación, le pone el techo bien otra certificación, le pone la, la, la, las las las aperturas te bien así funciona, no están paradas. Se hacen mientras está en el plazo, te dan generalmente un año o dos, depende la, la envergadura de la obra y mientras vos estás en ese plazo, el estado debe cumplir un contrato, que es como cualquier contrato. Cuando vas a un contrato de alquiler a 3 años, por tres años se cumple ese contrato con su pauta de actualización y se cumple. Cualquier cosa que lo interrumpa es ilegal en el sistema jurídico occidental y capitalista del que va a ser presidente Javier Gerardo Milei. Eh, sí, le estoy contestando a gente que, bueno, que, que, que trabaja dentro de lo que es el espectro de la obra pública eh, y eh, lo que me dicen eh, es que claramente los compromisos asumidos por ahora... Eh, El dato que tienen ellos es que los van a los van a cumplir lo que esté en el presupuesto presentado por masa para el año que viene. Eh... No, el presupuesto, si es nuevo, no tiene la obligación, si es presupuestado nuevo. Uh -huh. Dios, una obra que arrancaría en enero no tiene obligación. Él tiene obligación con las que están iniciadas o con, puede estar adjudicada una obra no iniciada. Claro. El acueducto se inició de pedo antes, pero podría haber pasado que el acueducto del norte, pues uh -huh. ya llegaron los caños, hubiera estado adjudicado sin todavía la ejecución. Ah, claro. Ahí ya está el compromiso legal. Ahora, las obras prometidas, ponerle, te voy a hacer un hospital en Hacha, por decir una pavada, en marzo del año que viene, no, esa no tiene ninguna obligación ahí si no se hizo el proceso licitatorio La obligación del Estado que tiene continuidad más allá de quien gobierne, es hacerse cargo de los contratos vigentes. Uh -huh. Le tocó a él, le tocó a Alfonsín, le tocó a Men... A todo le tocó. claro Por eso siempre se dice que, que el primer año de gobierno es el segundo. Ajá. Uh -huh donde los contratos que va a agarrar el segundo, o sea, el próximo diciembre, cuando ya haya cumplido un año de gobierno, uh -huh. ahí va a tener los contratos que él quiso, de las claro. obras que él propuso, sí, sí. O no propuso o no propuso, o las obligaciones que quiso. No, no, a ver, ahora eh, tiene está, que ligarlo que el Estado que como una empresa claro, funciona. Está claro, que este primer año o muchos dicen estos segundo, estos dos primeros años va a ser va a ser mucho si bien Lo que todos creen dentro del entorno... ¿Por arrancó por lo gestual? que es lo único que él puede hacer? Lo gestual es lo único que él puede hacer. Uh -huh. La mayoría, de las cosas, digamos. Él puede echar gente, sí, empleado público. No sé si la media que quiere ya echar, pero bueno. ¿Pero qué es lo gestual? Poner, re, ponerle la bandera de remate a la TV pública, Radio Nacional, la a TELAMI, tal vez a Y no sé qué más... Y a Aerolíneas, perdón. Eso es gestual y casi que depende de él. Y con eso estaría dando respuesta a muchos enojados. Otra cosa gestual, pero también sería el tema del lenguaje inclusivo, si es que es una resolución del Ministerio de Educación solamente, uh -huh. no, no sé si es ley. Si es resolución del Ejecutivo, la pueden borrar. Tiene muchas cosas gestuales para sí, sí, calmar a sí, su gente. Sí, para ir, claro, claro, claro, claro. Que no le digan que no está haciendo nada. Ahora, sí. ¿el mismo cierre del Banco Central no puede? No, no, a mí me... Pero por eso, yo creo que también Macri le va, le va a aportar estos errores que ellos cometieron en el gobierno de Mauricio Macri, porque este es el otro y dato. Y la otra la que tiene Atril no la quiere hacer, que la que la mm. quiso Macri. La que él puede hacer de un día para el otro es liberar el dólar. Que tanto lo reclamaron en campaña, que te soluciona a uh -huh. suelo, no lo va a hacer, ¿viste que no lo va a hacer? No, no, no bueno. lo va a hacer. Va a vender la, las LELICS, va a vender el fondo de garantía del ANSES y eh, con esa plata va a liberar el dólar. Esa parte es, es muy peligrosa, la del, la Lelix bueno, es ilegítimable. Pero, pero de fondo, a ver, Juan, de fondo de vuelta. A no, ver, no, no, no, pero, pero, este tipo qué era la historia? o este tipo se va a los dos años. No, no, no hay mucho, no hay no hay no, no hay mucho más no, para no, hacer. No, eso, los que abonan los, esa teoría le erran. A más que que lo echaran en 10 meses que los, los cambios, banquen. los cambios que propone Milei, ahora si Milei después cambia y termina siendo sí el gatito mimoso del poder que dijo Miriam Bremman. Bueno, no, no, ese no, sería yo, otro yo no tema. A, no te... Él se adapte a la acá. que él se adapte a lo que le dicen los los empresarios, lo que le pasó a Macri. A Macri yo le no pasó, Macri venía con una revolución en la cabeza para cambiar a la Argentina y después se sentó con su amigo, con los empresarios, y con los civiles y le dijeron, "Mauricio, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no", y Macri dijo, "Pero al final no puedo hacer nada". No, Mauricio, no se puede hacer nada. Y ahí terminó Macri. Yo Ahora no, probablemente yo te decía Macri se hace fondo de garantía, el fondo de garantía mm. que es lo peligroso, es el ahorro para pagar las jubilaciones, mm. eso es. No estoy esto no es ideológico, es explicarlo, que cuando te dicen fondo garantía ANSES, ¿qué es? Mm. La plata es vale fortuna. Sí. que mes a mes cobran no sé cuánto, de, cuántos eh, millones de jubilados el valor nominal 45 mil millones de dólares bueno, y el valor real se venden 20 millones de, de dólares fondo de garantía? es tu aporte y el mío que hoy van mm. a lances para que cobran los que están jubilados hoy mm. pero no se gasta todo, también se guarda porque el lances no todo lo tiene jubilaciones tiene pensiones por tiene esa otra, una que podría ser eh, con el PAMI podría estar a tiro de decreto uh -huh. dejarlo sin remedio a los, a los jubilados Pero ¿Entendés que todo lo que él tiene a tiro de decreto Es negativo Va va contra su propio votante Yo lo que creo No, que... no, pues lo juro dijo, le iba a hacer mierda Lo que pasa es que tus primeras medidas van a ser esa No te tenés ninguna buena Eso es lo que lo debe poner en duda sí, sí. Tus primeras medidas solo van a ser ajustes así que no O va a compensar un poquito pues no no ¿Qué gobierno se sostiene por más enojado que tenga la gente? No, no, bueno, por eso También es cierto que Macri ahora tiene otro trabajo Bastante arduo que dicen que ya comenzó que ese encolumnar al todo el Pro. Hoy el Pro no está totalmente encolumnado dentro de lo Ahí que es dice Este nuevo frente que van a ser el sector prógre centro del Pro, sí. otra se van a hacer el Juntos por el Cambio sin los Halcones, claro. con los radicales bueno, enojados. Por eso eso eso le quedaba a Horacio Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta supuestamente si ganaba masa iba a presentar su línea interna, una línea interna dentro del Pro. Eh, obviamente también descartando este supuesto ofrecimiento que dijo Pamela David de Sergio Massa a, a la reta para que sea ministro de Economía. Nah, pero, digo, hoy la cara de esos son mm. eh Lustó, Morales. Bueno, bueno, Posiblemente Martín Moreno, hoy, hoy mirados de este punto, mirados de este punto los perdedores, ¿no? Lusto perdieron todo. Mm. El único ganador es Milei. Sí, sí. Aunque se le quieran y perder. Macri, el gran ganador es Macri. Milley, Macri, y si Bullrich. querés, Bullrich. Y Porque damos, hoy también hay una mirada se sobre... Si vamos la pampa te incluye a tierno, Y a ver tiernos en todo el país. Hay una hay, hay una mirada sobre Bullrich que muchos le reconocen. Que Milley lo dice en el video cuando la abraza. Ay, Carrió, de su Carrió que se fue la miércoles, el fin de semana. Sí, pero no ganó Carrió, no lo quería votar. No, no, no, Carrió que se vería a ah, este espacio. Ah. Bueno, también. Pero digo, hay una mirada sobre Bullrich, no solo de la gente del PRO, sino también de algunos radicales y demás que lo de Bullrich, visto ya con el diario del lunes tiene una grandeza que Milei la pone como como inconmensurable, como algo muy grande, como algo muy importante, pero claramente digo, eh, lo que nosotros lo que mucho se usó para operar la Patricia Bulrich con Milei, esto de haberse desgastado de la manera que se desgastó con la reta y luego haber tenido una conflictiva campaña con Javier Milei, luego de esto El paso que da Patricia Bullrich, es cierto, de la mano de Macri, pero lo da Patricia Bullrich, es lo que finalmente termina generando a Javier Milley presidente. Los votos de Patricia Bullrich en la totalidad fueron a Milley. Y sí. otro espacio que también hay que pensarlo y hay que entenderlo y que seguramente Randazzo va a ser parte del gabinete, es el de Schiaretti. Schiaretti y Córdoba, una vez más, tuvieron ese antiperonismo o ese anticá mucho más fuerte que que cualquier análisis posible dentro de, la, de, de los causas de la campaña. Sí, sí. Entonces hoy Florencio Randazzo, que re, a ver, Florencio Randazzo cualquiera, cualquiera, cano no K, peronista, no peronista, radical, del PRO. Ahora de... porque pasó mucho tiempo, antes los criticaban por K, y por los trenes, no, los gastos dentro, que había hecho, compraron unos Cristina, trenes de mierda, choto, dentro, dentro del gabinete de Cristina fue uno de los ministros Ahora que... por lo que la bar yo me acuerdo que bueno, se clavó dije... la denuncia de corrección por los trenes. Yo lo dije siempre, Juan. En el, pues yo te hablo por mí no sé nah, vos... no, la de los trenes la lo hemos discutido acá bueno, pero, a lo denunciaron de vuelta, por yo comprar lo dije, trenes lo dije siempre uno de los únicos funcionarios que fue mesurado en el hablar no se metió en la grieta y no tuvo una actitud pedante y agresiva y de choque como muchos otros funcionarios de Cristina fue Randazzo es más Randazzo se va y cuando se conoce cómo se va se va por eh, todos todos dicen que si hubiera sido Daniel C eh, Randazzo el candidato y no Daniel Scioli muy probablemente Randazzo hubiera sido presidente por supuesto que esto es nah. totalmente teoría no porque igual ¿qué le hubiera pasado? lo mismo que le pasó a Massa a Massa lo lograron pegar con el quinarismo ahora alguien que no era kirchnerista si sí, Randazzo era candidato mm. en vez de Scioli y le habían dicho solo a continuar el kirchnerismo y lo me no, guía no. lo que pasa que la es mirada la mirada para mucha sociedad Juan del kirchnerismo y esto sí. también es algo que nos queda claro ahora Es que el kirchnerismo, eh, eh, estando en el lugar, lo que hace es contaminar. Este es el punto. Vos decís, a Massa lo pegaron con el kirchnerismo. Bueno, tendrán que pensar el nuevo peronismo que supuestamente no, se va a rearmar... No, si de Randazón 2015 era el candidato, le mm. iban a decir que era Cristina. ¿Por qué dicen? Por eso lo, digo, eso es porque en la mirada de, la, de una parte de la sociedad, no toda, el kirchnerismo contamina. Entonces vos decís, no tienen candidato kirchnerista. Bueno... Pero está ahí en el frente, sí, y ya está. Bueno, Randaz hoy, para Eso poder que... ser parte de un gobierno de la ultraderecha, tuvo que irse ocho años afuera para lavarse. Sí, sí, sí, tal cual, bueno. Porque, insisto, en sí, 2015 sí. en vez de él, lo matan ahí. Podía ser, podía ser. Bueno, a ver, Daniel Scioli ahora en esta última puja estuvo ahí peleando con Guado de Pedro también, digo. Recordemos que Daniel Scioli tuvo una recuperación de su imagen bastante rápida con esta ida a Brasil. Bueno, hay toda una... Pero a lo que voy es, hoy también tenemos convencimiento de algunas miradas. Y esto que vos decías también de recién del kirchnerismo, es una mirada. Masa tuvo el peso de tenerlo el kirchnerismo adentro, Masa se encargó de despegarse del kirchnerismo. Bueno, la sociedad no lo tomó tan así. Y sobre todo en los lugares como en Córdoba. no En La Pampa, Mira nosotros si sabemos dijimos... que en la, Pampa, en la Pampa ha crecido el antiperonismo, todo lo palpamos, cualquiera sí. lo palpa en la calle, en una reunión, en el supermercado... El antiperonismo, como expresión, ha crecido en toda la Argentina y también en nuestra provincia. Pero en La Pampa, a la hora de votar gobernador, nuestra sociedad sigue inclinándose a los buenos administradores. En este caso, los buenos administradores en La Pampa han sido peronistas. Déjame decir una cosa, porque lo dijimos de Macri cuando hizo las 21 ciudades, que a era un presidente con una pésima gestión económica, que se fue muy bien por el porcentaje de voto. Uh -huh. No se lo niegues a Masa no voy no, no, bueno, a claro. responsable del 150% de inflación sí, sí, ganó sí, claro. la primera vuelta uh -huh. sí, y sí. sacó 44% en la segunda y sí, claro no, no, sea, no. para ser la cara de un, tal vez el peor gobierno de los salvo uh -huh. con de la rúa discutido uh -huh. el peor gobierno de los 83 acá bueno no les voy y, y hoy bueno, con de la rue máquina no el único el único que de... queda el único que queda en pie eh, es kiciloff digo con sí, una pero ¿Sabés cuánto dura Kicillof? Si, si si mi ley se deja asesorar por Macri, que en este caso va a utilizar la lapicera para hacerlo pelota a Kicillof, como se ha hecho históricamente, empieza a, a, no le manda la coparticipación, Buenos Aires casi no puede pagar sueldos públicos. Porque además la dimensión de la provincia, de 12 millones de habitantes, 13, no sé cuánto tiene, imagínate, la cantidad entiende lo público que tiene, uh -huh. y lo que implica esa remesa mensual uh -huh. para cubrir esos gastos. Uh -huh. Y yo... Te, y ya no por medio punto. Ya no. Lo más probable salvo que negó otra vez, negocie en política, uh -huh. al voto alguna ley, que lo hagan pelota y que que si los tenga la provincia incendiada. Porque esto es un error que, que siempre lo demonizaron a Baradell y todo esto de que no hizo no hizo para porque él lo que hizo acá, le dio una paritaria cada rato y le aumentaba el sueldo. Ahora, luz Baradell de Buenos Aires y del país y de la Pampa van a hacer quilombos si no aumentan el sueldo. Mm. Porque no es que eran solo peronistas. Si uno te paga te lo meses un aumento. Ahora cuando no lo pagues, el primero que salta, te lo digo ahora, Egate, el primero. Claro. El último es el Escano con UPCN. Uh -huh. Pero entre Erate y UPCN, después le, de Ate se le prende eh, luz y fuerza, se le prende obra sanitaria, mm. Esta provincia sin aumento de sueldos vuelve a tener los conflictos gremiales. No, no, no olvidemos... los, aumentos, los aumentos los va a tener, lo que no va a tener. No, no olvidemos que Jorge era gobernador pero le hicieron 14 paros mm. en un año, porque la política salarial era de ajuste, de no recomponer. Lo mismo le va a pasar a Kisilov. Uh -huh. Si no tiene plata para contener eso, que hay no, bueno, con plata? Eh, ayer ayer justamente entre los informes que yo miraba, miraba uno que decía que Kisilov tiene mucho gasto discrecional de presidencia dentro de su haber en el mes, o sea, en el mes de de sí, claro, de, de la, de la gestión, sí, claro, sí. Atene, es, es es es mucho, claro, mucho discrecional. Ahí está el punto. De vuelta, ya está un boomerang porque también Buenos Aires primero lo putean a Kisilov. Es un boomerang para el, porque, eh, mm. la Casa Rosada en cada, porque cada está dentro del territorio ejemplo, aunque sean distitos sí. distintos. Distinto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Porque está tan por eso nunca van por eso siempre los tensionan loslargos, tensionan loslargos porque un conflicto enorme en la provincia más grande arranca en la casa de gobierno de la plata mm. termina en la rosada tres meses después por ¿Qué? eso los presidentes pelean y cuando ven que se les viene para acá sueltan pelean y sueltan bueno eso a eso se va a someter que si lo si yo no no de vuelta no, no no me animo aún porque me gustaría por ahí tener una opinión más formada cuando empieza a gobernar mi ley pero sigo sigo viéndolo a mi ley no como un político tradicional Es, mío, es mi mirada sin verlo gobernar. El 11 de diciembre, yo te voy a poder decir, a ver, del 11 al 15, que nosotros vamos a estar al aire esa semana, el 15 de diciembre nos vamos a, a descansar. Eh, ¿Vos decís? Nos vamos a descansar. temprano. Y las clases también, nada no, más. ¿Vos querés trabajar menos? Después te quejás de que la educación no tiene calidad. Eh, Trabajá menos que los docentes. El 15 docentes de diciembre montón, nos vamos perdón, a descansar. Antes que me insulten. Y espero, no. y espero que podamos descansar los dos meses de verano completo. No, no ojalá no, que no, no haya que puede. venir de urgencia y volver a sentarse en los micrófonos porque la sociedad lo requiere ¿eh? esperemos que el verano sea tranquilo pero digo, en serio, yo lo veo a mi ley todavía lo veo aún como alguien que no le importa lo tradicional de la política él no el, quiere el, el tema cumplir si cayó, con un mandato de che, el político no puede hacer bueno, no me da esa sensación ahora, lo que no sé es qué va a hacer Como no lo sé, no puedo opinar. Si sí digo que por Te ahora... previa. ella está en modo presidente? Esa es la otra. Cuando él cambie de modo candidato a modo presidente, capaz que ya cambió, no sé. Mm. Y cambió y sigue siendo el mismo del candidato. Bueno, a ver, Juan, la presentación de parte del gabinete de ayer y guardar los tres no, cargos al... más importantes, eso ya es modo presidente. Hizo la gran Milley. Crearon una cuenta de la oficina de comunicación para decir que no iban a nombrar a nadie. No, no, para Ya nombraron un montón, falta tres nada más. Él dijo... Seguridad. Eh, eh, defensa y economía y Son los únicos tres que no, faltan no, Figuera ¿No? Lima no está nombrado Bueno, no está nombrado Figuera Lima, pero digo, educación ya está Cultura no ya están está por él. ¿Cómo no? El comunicado ese decía que eran los que él dijo él dijo Petobelo, Cuño Libarona Y me Mondino Y Mondino Esos son los que él dijo al aire con Feynman Y repitió después Los demás los dedujeron Ah, Hubo tanto rumor... vos decís que claro, todas las fotos que están dando vueltas No son confirmadas por la oficina de prensa de Milley Salieron en el comunicado, ¿no ah, viste? ¿Lo leíste el Twitter, ese o no? no? No, no, no, ese no lo leí. Hicieron una cuenta de Twitter, que ya tiene no sé cuántos seguidores, sí, sí. la fusión de comunicación con nuevo loguito. Sí, con el loguito circular. Sí, ese, diciendo, mm. no hay más nombramiento que lo que ya dijo Javier. Ah, yo pensé que son, eso, incluía, el... eso incluía incluía <risa> todo el resto de <risa> los que no, ya estaban hoy dentro. Hoy se reúnen Bullrich y Villarroel a ver si le dan no, más seguridad. No, no, está bien, está bien, está bien, No, no, eso sí, los tres. A ver, yo pensé, no, no, que, nomás, nada más. Yo pensé que los tres no. que faltaban era justamente. Ayer eh, tomé una decisión, viste, que la había, me suscribí a La Nación, porque el el boletín oficial hoy es La Nación. Está bien, está bien. No, no podías verlo, digo, lo tengo que ver, y empecé ahí a, uh -huh. yo admiro mucho la, los análisis de Pagni, aunque no coincide, es un fenómeno político, uh -huh. y empecé y ahí, ahí me desasné, porque estaba viendo el boletín oficial, yo me enteré por La Nación, y no, que nombró a tres? Los demás son deducciones. Claro, claro, claro. Que posiblemente se la peguen a casi todas, sí. Ajá. Uh -huh. Pero algún margen de, de maniobra hay que darle porque está negociando con Macri. Sí, o si no, la otra también. También muchos decían que llegado el 9 de diciembre, el 8 de diciembre, va a empezar a haber cambios. Porque no sería raro que Milley mañana le diga a alguien que ya nombró, che, flaco, Mira tengo un quilombo con Macri, tengo un quilombo con este, no te puedo nombrar. No, ah, esa reunión anoche, ¿no? ¿Viste? Ahora que... Anoche mm. hubo una reunión entre Milley Una hora y Macri. media, sí, sí, sí. Ayer a la noche. ya lo que vieron en las usinas? Siempre la nación, digo, no tengo esta información. En las usinas de Milley Que les está quitando el cuerpo Macri, ¿en qué sentido? Aparentemente le han ofrecido ministerios pesados Y como que Macri quiere ver Lo quiere ver andar Para ver si se sube o no se sube del todo uh -huh. No sé si así Porque viste que también entra entre los análisis lo que piensa Bueno, analista, pero muchos pero... también decían que Macri solo le interesaba el Ministerio de Justicia y ya lo puso a... Y, pero no es él, y ya no, justamente. Por eso. Y lo puso a Cuñón eso, pero muchos decían, Macri está preocupado por sus causas judiciales, claro. solo le interesa el tema sí. de justicia. No, no, lo que decían, concretamente decían, porque aparentemente les pidió a Bullrich, ni siquiera Bullrich está confirmada. También es cierto, Juan, que dentro de lo que es la esfera del poder judicial, muchos dicen que Cuñón Libarona tiene mucho más peso que el de Macri. ¿Cómo era eh, Garabano? Garabano. Muchos dicen que tiene más peso cuño olivarona que Garabano. Está sí, bien sí. que Garabano dicen que es una estratega en cuanto a... Sí, sí, sí. Bah, bah, pero digo, dicen que cuño olivarona... Con, no Garabano solo, era la garantía de Macri. Nada la más. garantía de Macri para que... Ahora, en este caso, cuño olivarona parecería que es más perteneciente al sector que Garabano. Pero bueno... Esto, por supuesto, se va a ver y se va a ver también caminando. Bueno, eh, antes de irnos, vamos a... ¿Ya pasó? Eh, ¡Pah! ¿Qué hablamos? Sí, sí, sí, falta... <risa> no quedan, nos quedan eh, siete, siete minutos... ¿Qué eh, vamos a hacer con todos los especiales que están llegando? Vamos a tener que pedir una media hora más, ¿qué hacemos? Vamos a tener que Porque pedir... Porque no entra ni uno. No entra en ninguno, vamos a tener que pedir... <risa> o una, hablamos menos. Vamos a tener que... Vamos a tener que hablar, que hablar eh, menos. Eh, bueno, ya está Javier Milei acá me acaban de pasar una foto de un colectivito de niños o de chicos que frenó para saludar a Javier Milei cuando se estaba bajando en la Quinta de Olivos ¿eh? Eh, se estaba bajando Javier Milei para ir a hablar con el presidente de la nación en esta reunión que es la primera reunión donde se plantea bueno, este, este traspaso de mando Y un colectivo de estos que tienen que están pintados de blanco y naranja, todos están pintados en, en todas las ciudades del, del país del mismo color, es una es una ley, es una ordenanza de transporte, están identificados con ese naranja que dice transporte escolar. Bueno, este esta combi habría detenido su marcha por pedido de los chicos cuando lo vieron a Javier Milei bajándose, y Javier Milei se habría acercado a la combi para eh, saludarlos. ¿eh? Todos los chicos muy contentos. Esto es parte también del exitismo que tiene Javier Milei en esa franja etaria. no Chicos de entre 11 y 18 años estarían en muchísimos casos, por supuesto que el peronismo también tiene mucha militancia joven, esto no hay que, que descartarlo, el PRO lo mismo, pero mayoritariamente Milei se ha vuelto popular, un, un, un, un sector del, de la juventud, ya te diría de la niñez-adolescencia, se ha vuelto popular entre, entre los jóvenes, y es una mirada que los jóvenes pueden llegar a aportarle a Javier Milei en cuanto a lo que va a venir. Lo que va a venir en Argentina claramente tiene que incluir a los jóvenes. Jóvenes que son adolescentes, jóvenes que ya dejan de ser adolescentes y empiezan a pensar en su futuro, en materia de estudio, en materia de trabajo. Hoy la Argentina, hoy y hace algún tiempo, la Argentina a esos jóvenes no le da nada, no no les muestra nada, no le genera ninguna sensación, ni siquiera... Básicamente en cuanto a esperanza, porque las las mediciones que se han hecho en materia numérica en las elecciones, bueno, algunas dieron sí bien, algunas dieron mal, algunas pero lo que sí hemos podido obtener o hemos podido conseguir en estas últimas elecciones y este año sobre todo, es conocer cómo piensa nuestra sociedad. Hay algunas encuestadoras, algunas empresas que han hecho trabajos muy serios. Hay universidades que hacen trabajos muy serios sobre cómo piensa la sociedad. Después, Si se traslada en voto o no se traslada en voto, podría llegar a ser hasta secundario en este caso. Lo importante es que la mayoría de los jóvenes, niños, adolescentes y ya jóvenes con edad para estudiar o trabajar, no tienen esperanzas en Argentina. Este es un dato que todas las mediciones y todos los análisis y todos los las eh, los trabajos de, de estructura social han arrojado. Y esto es culpa de la política. Esto es culpa de los gobiernos que han venido trabajando en el sostenimiento social, de, de, de determinadas formas de vida, ha crecido la pobreza, ha crecido la indigencia, el trabajo formal o el trabajo bien remunerado eh, escasea en muchas provincias de la República Argentina, y los jóvenes van avanzando en su edad, van llegando un, en un momento en el cual tienen que empezar a tomar decisiones por modus propio, tienen que definir si estudiar, tienen que definir si estudiar y trabajar, o tienen que definir si trabajar, y en ese contexto... Aparece una franjetaria, que básicamente es entre 17 y 25 años, que ha crecido mucho en Argentina, que son los famosos niní. Que son jóvenes que hoy, en, en, en muchos casos, probablemente, lo estén mirando a Javier Milei con mucha alegría, el nini es el que no estudia ni trabaja. Y va, y va en el mejor de los casos, tiene una familia que más o menos vive bien, que lo puede sostener, que lo puede cobijar en su casa... También las, las, las últimas mediciones ya de los últimos años, le diría 3, 4 años, arrojan que los chicos o los jóvenes perduran más tiempo junto a su familia de origen. Antes, la partida tradicional, antes, hace unos 20 años atrás, la partida tradicional de algunos chicos era, en muchos casos, en la universidad, cuando a los 18 años se iban a estudiar, ya no volvían más al seno materno, al seno paterno, digo, a la casa, a la casa que los contuvo hasta esa edad. Y si no, había otra propuesta que tenía que ver ya con 24 años, una cosa así. Bueno, más o menos ahí los chicos encontraban la forma de poder independizarse, alquilar, casarse, juntarse, vivir solos. Bueno, hoy esa edad es 34 años. Hoy la edad de independencia de muchos jóvenes, que son jóvenes por una cuestión de edad, pero tienen un proceso mucho más largo para poder conseguir un buen trabajo, para poder independizarse, para poder irse de su casa. Y así todo, sigue habiendo una franja, que no es muy grande, pero tampoco es muy chica, que viven hasta los 40, 42 años en su casa. Y además de esto, en muchos casos, los padres tienen que afrontar la idea de que sus hijos no van a poder independizarse, por ende, son colaborantes en el hecho de generarles un lugar en su vivienda. Entonces aparece esto de, me hice un departamentito en el patio de mi casa, ocupé el garage de mi casa para, para vivir, primero solo, después con una pareja, después intento tener una familia con una familia, y vamos viendo cómo hay generaciones enteras que dejaron de tener el sueño de la independencia económica, porque no es el sueño de la casa o del terreno, Vos la casa, el terreno, el auto, la moto, los viajes, los tenías por independencia económica. La independencia económica te la daba tener básicamente un estudio. Antes tenías un estudio y claramente en algún lado ibas a conseguir un lugar para, para tener un buen rendimiento económico. Y si no, no tenías un estudio, tenías por ahí más sacrificio a la hora del trabajo, pero también había laburos bien remunerados que te permitían tener esa independencia económica. Bueno, hoy ya no. Hoy ya no. Y esto es culpa de la política. Por eso no nos sorprenda, no nos sorprenda, y ayer repito lo que dije de Mauricio Macri en una entrevista en TN con Joaquín Morales Solá, Macri apuntándole a los chicos y motivándolo a los chicos a que defiendan la causa de Javier Milei, una causa que por ahora, por ahora, parece bastante mancomunada, parece una causa que los jóvenes por lo menos han entendido, che, me interesa, me... me, me Me motiva. Bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo correr, vamos a ver si mi ley realmente se preocupa por nosotros, dicen los jóvenes. Vamos a ver si nos da realmente un futuro interesante, vamos a ver si cambia la coyuntura. Y en esa coyuntura evaluaremos cómo nos manejamos. ¿Eh? Bueno, nos vamos, Juan querido, eh, nos vamos. las sí, nueve, nos vamos, nos vamos, ya está. Las nueve de la mañana, ¿eh? así que, bueno, mañana miércoles. Mier... No venimos, es freado. No, no, ¿cómo? No? Bueno,